Hasta ahora en la historia de la humanidad la ciencia ha corrido tanto para hallarle una solución a un problema. La ciencia en marcha. Carmen Rodríguez g a t ó n buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Si cada uno de nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio de adaptación casi inimaginable, la ciencia que tantas veces ha quedado en un segundo plano se ha convertido en la solución, en la esperanza a la que nos están dando ya las vacunas que empezaron a fraguarse casi desde el principio, desafiando lo establecido, iniciando una carrera contrarreloj nunca antes vista. 14 de marzo, declaración del primer estado de alarma en España. e i m a d o s compatriotas, en el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Tras una reunión de más de 7 horas, el Consejo de Ministros aprueba la declaración del estado de alarma en todo el territorio Durante 15 días, con medidas muy duras, confinamiento domiciliario y cierre de toda la actividad económica no esencial. Los desplazamientos se limitan a lo imprescindible y en los supermercados se agotan artículos como el papel higiénico, la harina y la levadura. Sevilla anuncia que se suspenden los actos de la Semana Santa. n o t i c i e de última hora,、eh, saludamos a Fran López de Paz, compañero de los servicios informativos de Canal Sur Radio y responsable del llamador Fran. Buenos días. Buenos días, Pepe. una noticia que se veía venir, la Semana Santa de Sevilla se ha suspendido esta mañana, el alcalde, el arzobispo y el presidente del consejo han mantenido una reunión en el ayuntamiento para analizar la、eh, última situación, la coyuntura del estado de alerta que se ha declarado y también las medidas de la Junta de Andalucía. Y le van a seguir al resto de las ciudades de Andalucía y de toda España. ...doce y cinco minutos del mediodía antes de la vacuna, de los avances médicos que llegaron y que llegarán. Queremos detenernos y dar también nuestro pequeño homenaje y reconocimiento a quienes siguen estando en primera línea de batalla contra el virus. Los sanitarios, un año después, están exhaustos al límite, al agotamiento físico. Han sumado también el cansancio anímico que les está pasando. Factura en su salud mental, Patricio Zarandieta. Con incertidumbre, miedo y preocupación enfrentaron los sanitarios al principio de la pandemia. expuestos al contagio, sin personal ni medios suficientes, en una lucha desigual contra un enemigo desconocido. Vivimos incertidumbre, desasosiego, miedo a lo desconocido, desbordamiento, descontrol. Nadie nos ha enseñado, pero ahora nosotros debemos vencer al miedo en cada turno. Que se intenten poner en la situación de esas personas enfermas y de, de, de nosotros. De lo que estamos pasando. Los EPIs, los equipos de protección individual, escasearon ante la afluencia masiva de pacientes. El personal sanitario exhausto, todos los colectivos a una: el de medicina, enfermería, celadores, conductores de ambulancias, limpieza, vigilantes, administrativos, aprendieron y se ayudaron entre todos a equiparse y a luchar contra el COVID. Hizo falta EPI y había falta de mascarilla. Eh, cuando nos faltaban patas, faltaban papis. O sea que esto ha sido un, un acúmulo de, de falta de material que, que, hombre, que la gente y un estrés impresionan. Había compañeras que al principio de los principios entraban en planta COVID sin EPI. Los primeros días dieron paso a semanas y meses de arduo trabajo. Con mascarillas, guantes dobles o triples, gafas de pantalla integral que se empañan y trajes de protección identificados con rotuladores para que sus pacientes los reconocieran y sintieran más cercanos. Eso fue una auténtica locura. ¿no? Después del primero、mm. vinieron 30, 40 ingresos diarios y, y la verdad que lo recuerdo con, con mucha ansiedad. ¿no? no teníamos claro que nos venía.、Eh, eh, Las informaciones iniciales e r a que iba a ser una cosa no tan grave. Dejan atrás el atrás canto. sáncio y el estrés. No hay tiempo para pensar. Lo dice el vocal de la Sociedad de Medicina Intensiva, el doctor Domínguez. No hemos tenido tiempo siquiera para pensar el gran esfuerzo que estamos realizando, el gran sacrificio que estamos realizando y el gran riesgo que estamos asumiendo. Y los profesionales que enfermaron o han perdido la vida luchando por la de sus pacientes. La pandemia está exponiendo al personal sanitario a un sufrimiento intenso. Han sido la única compañía ante la muerte de pacientes en aislamiento y los turnos dobles y la sobrecarga asistencial que les ha dejado prácticamente sin ánimos. Un agotamiento físico y emocional que les está pasando factura está dejando su huella también en la salud mental de nuestros sanitarios. Juan José Mancheño es coordinador de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. e medio plazo ha habido casi un 50% de profesionales que han padecido trastornos afectivos y ansiosos o depresivos. Días que se convirtieron en semanas y meses en una lucha contra un virus que no da tregua, que no permite bajar la guardia un año después. Un año del estado de alarma. Servicios informativos de Canal Sur Radio y RAI. Radio Andalucía Información. Tú, que tan lejos q u aún te siento respirar. Buenos días Canal Sur, soy Mariló de Mollina. Yo puedo deciros que la verdad es que lo empecé mal porque coincidió que yo estaba en el hospital con mi tío que estaba ingresado por un derrame cerebral y ver el movimiento que a él El día 14 lo tenían en planta, de cómo se movían los enfermeros, los médicos, para ir haciendo espacio para los pacientes que iban llegando. Y el poquito conocimiento que se tenía entonces fue duro. Por desgracia, mi tío falleció el día 18 y me vi con mi tía con 84 años, que se quedó sola en el domicilio. Y encima tenía aquí a mi madre. que vino por las circunstancias de mi tío con, con trasplante renal. Pues、son testimonios como este de Mariló que nos llegan al 6 7 9 4 0 2 0 0 donde pueden seguir mandándonos esos、eh, mensajes. Lo han escuchado, la extensión de la pandemia provoca de forma inmediata un desajuste de todos los sistemas sanitarios, desbordados por el número de enfermos y sin medicamentos específicos para atenderles. ¿Qué estrategia entonces pudo aportar la medicina? Nos lo resume Enrique Jesús Moreno. Se sucedían las primeras semanas de un virus desconocido y la única herramienta capaz de ofrecer mejoría a los pacientes era el oxígeno. Si la situación no mejoraba, acababan en las UCIs. Por entonces, y según el doctor Igeño, en la UCI del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, era la única salida posible. Y luego, si ingresaba en la UCI, pues ya eran pacientes que había que, que sedar y que había que intubar y conectar a ...a un respirador a ventilación mecánica el virus ganaba terreno se trataba de una pandemia una situación que desbordó los sistemas sanitarios algo que para el doctor cisneros del hospital virgen del rocío la medicina no pudo prever yo creo que este ha sido realmente una de las primeras lecciones que no habíamos previsto que esto pudiera suceder y Y sucedió y sucedió con una magnitud inimaginable. ¿no? Una posible vacuna era la gran esperanza. Sin embargo, la medicina intentaba buscar otras herramientas más inmediatas. En Andalucía se pone en marcha, desde el Centro de Iniciativas de Terapias Avanzadas, una investigación para utilizar plasma de personas que han pasado la enfermedad y ayudar de esa forma a los enfermos COVID. Escuchamos a la doctora Mata. Parecen indicar que donde puede ser más útil este plasma es en pacientes. Que están ingresados, todos son pacientes ingresados con una n e u m o n í a pero en fases tempranas de la enfermedad. Pero el plasma no era eficaz en los casos graves, tampoco otros fármacos con resultados parciales. ¿Qué podrían entonces los sanitarios utilizar con sus pacientes ingresados? Para el doctor Igeño, la respuesta es clara. Uno de los fármacos importantes, muy importantes, que ha salvado a nuestro juicio muchas vidas en estos meses, han sido los corticoides bien usados. Aparece en escena el calcifediol, un fármaco ya conocido basado en la vitamina D, que según uno de sus investigadores del IMIVIC, Manuel Quesada, administrado de manera preventiva, reduce los ingresos UCI y las muertes.、Eh, tenemos datos que amplían los que salieron al final. Del verano, donde se demostraba que el calciferiol era capaz de disminuir el riesgo de entrada en UCI y el riesgo de muerte. Este fármaco se administra en Andalucía a los mayores de manera preventiva, pero mirando al futuro y más allá de la vacuna, otra opción eran, son, los antivirales, aunque todos ellos en fase de estudio. Pues eso sería lo ideal, un antiviral. Ahora mismo hay dos antivirales que están. En juego que están en estudio uno es la tapsi gargina y otro es un fármaco español que es la plitidepsina que lo que hacen es parar la replicación del virus dentro del cuerpo en los laboratorios la batalla contra el virus no ha terminado quién sabe si la ciencia dará con otros hallazgos eficaces para quienes sufren la enfermedad Pues hablamos ahora del calciferiol, esa molécula que actúa como precursora de la generación de vitamina D y que durante la primera ola los investigadores del Instituto Maimón y desde Investigación Biomédica de Córdoba, José López Miranda y José Manuel Quesada, dirigieron un ensayo clínico en el que se les administró este calciferiol a más de 50 pacientes de COVID y obtuvieron como resultado la reducción de ingresos en UCI de esos pacientes tratados con el medicamento. Reino Unido se hacía eco de ese tratamiento el parlamentario del partido con conservador d a v i s Davis preguntó sobre la administración del c a l c i f e r i o l a los pacientes, haciendo alusión a ese estudio, diciendo los andaluces parecen tener resultados extremadamente buenos con el c a l c i f e r i o l que además sería un tratamiento económico. Era en el Parlamento británico, le respondía el primer ministro Boris Johnson, que decía conocer ese estudio y que seguiría monitorizando los resultados. De esta manera, el alcance de la investigación cordobesa. Ha traspasado fronteras con ese nuevo tratamiento del que vamos a saber algo más con José Manuel Quesada, uno de los investigadores del Instituto Maimónides que ha dirigido este ensayo. Señor Quesada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en, en este apasionante programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Después de esa referencia en el Parlamento Británico, ha llegado además el reconocimiento científico internacional, se han ampliado los estudios, hay publicaciones ya、eh, científicas, ¿no? Lo avanzaron desde Córdoba, pero por si había alguna duda, está clara, ¿no? La eficacia de este tratamiento. Bueno, cada vez hay más evidencias disponibles que el c a l c i f e r i o l cuando se administra. A pacientes que eh, eh, ingresan en el hospital o son COVID positivo, va a disminuir el ingreso de l u c i y la mortalidad. Hay unos datos de un grupo eh, eh, del Hospital del Mar de Barcelona que trabaja en colaboración con nosotros, con el i m i b i con c la Fundación Progreso Salud de, de Andalucía, que demuestran que los pacientes que toman el catiferiol en la pauta que habíamos desarrollado, Eh, solamente ingresan el, en, en la UCI en un 5% contra más de un 20% de los que no lo toman. Y la mortalidad, los datos eran muy semejantes a los nuestros, en un、eh, 6,5% los que、eh, lo tomaban contra un 15% los que no lo tomaban. Por tanto, cada vez hay datos más consistentes que avalan、mm. eh, la, la eficacia del calciferiol.、Eh, tenemos más datos todavía. Eh, eh, en, en un estudio que se ha hecho,、eh, empezamos a tener datos que las personas que toman calciferiol, pero no solo calciferiol, sino también cualquier otro eh, eh, metabolito de la vitamina D como el colecalciferol, la vitamina D3,、eh, por razón de、eh, tratamiento para otro objetivo de salud, como, por ejemplo osteoporosis, etc., indicado por su médico de cabecera, la evolución es mucho más ...favorable Cuando ingresan、mm. al hospital. Por tanto, eh, eh, la puerta que abrimos、eh, indicando que el sistema endocrino de la vitamina D era útil en COVID eh, eh, está siendo cada vez más respaldada por evidencias científicas.、Mm. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? ¿no? Porque imagino que durante este tiempo en muchos hospitales, en centros de investigación han trabajado ¿no? con, con prueba-efecto. Bueno, a, a, había una evidencia disponible muy importante. Había. Eh, datos que lo indicaban, estudios de asociación, que valores bajos de 25 y 2 vitamina D, es decir, de caciferiol, l、eh, en, en, en animales de experimentación que tenían una clínica muy parecida al COVID, al d i s t r o respiratorio del COVID, cuando se les administraba、eh, caciferiol, l respondían mejor. También había datos, eh, eh, eh, y, y en esto el grupo de investigación. De la Fundación Progreso y Salud de Andalucía, el profesor Chimodo Pazo, había estudiado que,、eh, estudiando miles de fármacos,、eh, es lo que se da en llamar reposicionamiento. ¿Qué es eso del reposicionamiento? Es estudiar otros fármacos que podrían ser útiles para tratar la enfermedad COVID. Bien, pues ellos habían visto que,、eh, con una consistencia muy importante, el sistema endocrino de la vitamina D podía tener una utilidad. Y, y, y, y lo estamos confirmando una y otra vez. Es importante que se administre antes de、eh, que la enfermedad explote, es decir, en los primeros días después de haber tenido la sintomatología. Y es importante también, a mi juicio, y esto es importante que, que lo digamos, estamos empezando a ver que los corticoides hay que darlos en la segunda parte de la enfermedad, no en la primera parte de la enfermedad. Y, y Porque、eh, al, al dar los corticoides a la primera parte de la enfermedad, disminuye el sistema inmune innato. El sistema inmune innato es muy importante porque es lo primero que nos defiende ante cualquier enfermedad. También ante el virus del SARS, el, que, el, el, el culpable de desarrollar COVID. Y eso es importante porque la vitamina D, el sistema endocrino de la vitamina D, tiene un gran papel ahí. Bueno, pues、eh, sin duda la ciencia, ¿no? También los centros de investigación, los hospitales, la medicina, ¿no? Ha tenido que trabajar, y lo decíamos al principio, a contrarreloj, pero hoy queríamos、eh, dar también ese reconocimiento, bueno, pues a ese ensayo, a ese descubrimiento, digamos, que empezó aquí en Andalucía y que cada vez tiene más、eh, evidencia y más respaldo científico. José Manuel Quesada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted y a la Consejería de Salud por la, la, la ayuda en nuestra investigación. Muchas gracias. Gracias. 12 y 19 minutos, un año después de que el COVID golpease al mundo con una fuerza que nunca se había visto, las vacunas nos devuelven motivos para la esperanza. Ahora conocemos mejor al virus, seguimos a tiempo real su evolución y también la progresiva inmunización de la población está reduciendo su velocidad de contagio. Aunque eso sí, de manera desigual en el mundo, María Luisa Chamorro. En este año, en solo nueve meses, las vacunas pasaron de ser un concepto a una realidad. Un logro científico que la humanidad no había conocido nunca antes. Lo afirman Joan Carles March, director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y Sonia Zúñiga, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología. Sin duda hay un lugar para la esperanza. Después de un año 2020, Que ha sido un año horroroso. sí que hay lugar para la esperanza. Este año, desde luego, no va a ser ni muchísimo menos como fue el año pasado. Y aunque la propia Organización Mundial de la Salud no confiaba en febrero en la capacidad de producir una vacuna contra el virus hasta un año y medio después. However, La realidad nos demostró que la organización estuvo corta de miras, porque ya en junio, Joan Pons, enfermero español en Reino Unido, participaba como voluntario en los primeros ensayos de la vacuna de Oxford. Un paso de gigante, dice ahora, un año después. A medida de que el tiempo pasó, me di cuenta de que lo que había hecho era un paso gigante. Eh, para poder、eh, sostener esta vacuna y poder、eh, p、pues, vencer este virus. Antes, en abril, la farmacéutica norteamericana Pfizer hizo sus primeros ensayos con humanos en Alemania, basándose en la técnica del ARN mensajero. Y es que la tecnología ha sido clave en el desarrollo de vacunas en el último siglo, y el COVID-19 ha escrito un nuevo capítulo en esta historia. Allá por marzo, Rusia fue el primer país que anunció el éxito de una vacuna probada en humanos. La carrera No había hecho más que empezar. Es Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunciando la compra masiva de vacunas de dos laboratorios, Oxford y Biontech, para los 27. Corresponderían a nuestro país. 31.555.469 dosis. Las recibiremos entre los meses de diciembre y junio del año que viene. Y aunque el por entonces ministro de Sanidad, Salvador, i l l a nos daba datos y fechas concretas, no fue hasta el 27 de diciembre. Pues ya está todo, Araceli. Vale. Bien. Muy bien. Ha sido usted la primera. Ya, gracias, a Dios. Cuando pudimos escuchar a Araceli, una andaluza que con 96 años recibía su primera dosis de Pfizer en Guadalajara, fue como meter el dedo en la llaga, salir de la incredulidad y entrar en emociones desbocadas, tras tanto sufrimiento contenido. Está c o m o c i o n a d ¿eh? o y. Y satisfechísimo por lo que acabo de hacer, porque todo el mundo tiene que h a c e r igual que yo. Y pero la verdad es que estoy un poco emocionado. En España, el 3,36% de la población está vacunada. En Andalucía, algo más del 4%. Cifras muy por debajo de lo previsto. Es ahora o nunca. Necesitamos saber. Que no estaremos bien hasta que todos estemos vacunados. Solo nos queda mantener la responsabilidad, mantener el sacrificio y aplazar un poco más el futuro, hasta que llegue a todos el salvoconducto que nos devuelva a nuestras vidas, a las de antes, las que ahora recordamos solo como un sueño. Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, qué hay, muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si no es así, usted me corrige, pero nunca antes había habido un proceso tan acelerado para crear no una ni dos, sino varias vacunas contra una enfermedad. ¿no? ¿Cuánto n o tiempo se tarda normalmente? No, normalmente, según el perfil de la vacuna, se puede tardar entre, como mínimo c 3, 4 o o c i n 5 años. Pero hay que entender que se hace con tranquilidad y en, y en alguna situación de grave riesgo para la salud pública mundial. No es que las vacunas hayan llegado demasiado pronto.、Eh, fíjate, si recordamos lo que decíamos la mayoría, cuando empezó la pandemia hace ya un año, todos decíamos: ojalá lleguen pronto las vacunas. Y cuando han llegado. Algunos foros dicen es que han llegado demasiado pronto. No, no, no han llegado demasiado pronto. Eso no es un t e m e r i t o es todo lo contrario, es un mérito. Es un mérito del conocimiento, es un mérito del talento, es un mérito también de la inversión económica que se ha, que se ha puesto sobre la mesa. Por lo tanto, las vacunas han llegado en el momento que han llegado. Ojalá, ojalá hubiera llegado antes. Bueno, usted decía que la, la rapidez no era algo negativo que destacaban alguna. Ahora, está claro que todas las esperanzas están puestas en la vacuna, aunque también en los últimos días、eh, han surgido noticias en torno a los efectos secundarios, sobre todo de la de AstraZeneca. ¿Esto、eh, podría provocar que aumentara un rechazo de la, de la población? Y, y, podría, y podría aumentar、eh, algo todavía más preocupante, que es miedo en la población. No solo rechazo, sino miedo. Eh, a pesar de que los órganos reguladores del medicamento, que son los que tienen la potestad para definir o no una situación de alerta sanitaria en función de algún fármaco,、eh, como es la EMA en Europa o la Agencia Española de Medicamentos en nuestro país, han dicho que no hay ninguna evidencia que relacione causalmente la, la, la vacuna con esos procesos de, de trombos, pues aún así, lógicamente, la actitud que han tomado en determinados países, llevando el principio de precaución a, a, hacia un nivel quizá, quizá excesivo, pues va a ocasionar rechazo, de, y, pero sobre todo lo que va a preocupa, a mí miedo. Y además otra cosa importante,、sí. y es que estamos, conviene recordarlo, una situación de escasez de vacunas.、Sí. Esos países han quitado dentro de la escasez una de las que había del mercado, con lo cual más escasez que van a tener. Sí, en la distribución parece que tenemos ahí una cuenta、eh, pendiente, pero hoy además、eh, me gustaría preguntarle, porque estamos hablando de la variante sudafricana con un caso ya confirmado y dos en estudio, por ejemplo, aquí en Andalucía. ¿Se están adaptando las vacunas a esas variantes? Sí, se están adaptando, incluso la d i a n t i y a tiene un perfil de un cincuenta y pico por ciento de eficacia frente a la variante sudafricana. De todas maneras, a mí me gustaría decir dos cosas, si me lo permite, con respecto a las variantes. En primer lugar, decir que las vacunas. actualmente disponibles, afortunadamente en un periodo de tiempo no excesivamente largo, son capaces de adaptarse a las nuevas variantes que puedan ir surgiendo. Esto quizá nos lleve a, a pensar que a lo mejor va a ser necesario la revacuación n、eh, con determinado carácter temporal, posiblemente un año.、Eh, pero esta adaptación se hace rápido, en ¿eh? tres eh, semanas, cuatro semanas, en muchos dos meses, se puede hacer la adaptación. Y otro elemento importante que me gusta en relación a las variables es que variantes. He hablado mucho de las variantes, pero no hablamos de lo fundamental, que es el discurso preventivo. Porque de verdad, sea cual sea la nacionalidad de la variante, sea cual sea la bandera que enarbole la variante, con mascarilla, s lavado de manos, distancia física, ventilación, escapar de los espacios cerrados o poco ventilados, huir de las muchedumbres, no nos contagiamos. Por lo tanto, no olvidemos eso, que la variante, sea cual sea la que, la que esté presente, nos contagia de la misma manera que cualquier otra. Por lo tanto, Discurso preventivo, prevención, por favor, prevención. Sí, no está mal que lo recordemos, aunque llevamos ya casi, bueno, más de un año ¿no? también、eh, diciéndolo, pero está bien que insistamos en eso. Todavía no hay ese porcentaje de, de inmunidad ¿no? deseado, así que hay que seguir manteniendo y hay que seguir muy pendiente de todas esas medidas de、eh, prevención. Como siempre, un placer, Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por estar con nosotros en este especial、claro. informativo en Canal Subradio. Un saludo. Muchas gracias. El especial, el, el, el... ser así d i n i ó n 12 y 27 minutos、eh, con manuel delgado vamos a conocer también cómo ha sido este año de pandemia en huelva la pandemia dejó su primera víctima en la provincia de huelva ya en el mes de marzo josé martín Un marinero jubilado de 80 años de p u n t a u m b r í a El virus acabó con él en cinco horas, confesó entonces su familia. Más suerte ha tenido Antonio Barrios, que ha dejado atrás la enfermedad y que ahora recuerda la dureza de los primeros momentos. Me diagnostican COVID y de estar、eh, en una situación más o menos dentro de, de lo que supone un COVID casi asintomático, a estar ingresado. Eso me supone una, una ansiedad. una impotencia absoluta. Impotencia es lo que siente también el personal sanitario, protagonista de la pandemia. En el camino se han quedado muchos de ellos y ellas. Todo el mundo pensábamos que esto era una especie de virus de la gripe, incluso más,、eh, más flojito. Después nos hemos dado cuenta de que no, que estamos ante un patógeno potente y que, y que ha sido capaz de acabar con muchas vidas. Cuando el paciente no va bien y fallece, Pues te invade la pena cuando el paciente va bien y, y lo ve salir a su casa, alegría, entonces una montaña rusa de emociones completa. Además de los daños personales, la pandemia tiene consecuencias negativas en muchos ámbitos. La provincia de Huelva cuenta con 30.000 plazas hoteleras y solo unas 2.000 estaban abiertas a principios de marzo. También han resultado muy dañados sectores básicos de la sociedad. Cuando nos salimos del ERTE,、eh, pues tenemos la figura del paro, y, pero en mi caso ya、eh, el paro se ha terminado, con lo cual la necesidad de la vuelta al trabajo es cada vez más urgente. Suministramos prácticamente todo lo que es la alimentación. Si el transporte hubiese parado, la verdad que hubiese sido un poquito, un poquito complicado. Somos imprescindibles. La pandemia, como en una fotografía en blanco y negro, dejará historias personales de superación. la labor impagable del personal sanitario y pérdidas cuantiosas en la economía. Y lo más importante, la vulnerabilidad del ser humano, Claro, es una realidad una es que a pesar de todo, siempre son las 8 de la tarde, sabe dar gracias. Ahora estamos a punto de llegar a las doce y media, recordamos hasta las dos de la tarde le vamos a acompañar aquí en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, en este especial informativo con motivo de ese aniversario del primer estado de alarma. Sigue ahora este programa especial con Francisco Ramón. Especial informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Canal Sur Radio, Sevilla. En la Sierra Norte de Sevilla nace Artesanos Mi Niño, empresa líder en salsas, dulces y otros productos de elaboración artesanal. En estos días de olor, azar e incienso no pueden faltar en tu mesa nuestros fantásticos pestiños de miel, los borrachuelos o las deliciosas torrijas de Artesanos Mi Niño. Vete a tu establecimiento más cercano donde encontrarás una amplia variedad de nuestros productos, porque al buen comer le hacemos un guiño con Artesanos Mi Niño. Alcores h te da todo. Sí, sí, todo. Lo que sea que busques está en el centro comercial los a l c o h ó l s Primeras marcas de moda para ir de shopping. Hipermercado para las compras de alimentación. Gran variedad de restaurantes para disfrutar de una buena comida. Y además es un centro seguro certificado por SGS. Disfruta de un día increíble en Los Alcores. Centro Comercial Los Alcores, en Alcalá de Guadaira. Salida 7 de la A92, dirección Málaga. Especial Informativo: Un año del estado de alarma. Con Francisco Ramón. Canal Sur Radio. 12 y 31 minutos, seguimos en directo en Canal Sur Radio y r a i ahora para contarles la primera dosis. 27 de diciembre, se pone la primera vacuna contra el COVID y vemos la luz al final del túnel. Entre la emoción y la incertidumbre por el futuro, los primeros vacunados son los mayores de las residencias y sus cuidadores. Araceli, una granadina de 96 años, se convierte en la primera heroína de las vacunas desde su residencia en Guadalajara, donde vive. Nada, nada, n a no. nada, nada, muy bien. Pues ya está todo, Araceli. Vale. Muy bien. Pues así nos emocionaba Araceli. Era el primer paso de un largo proyecto de inmunización que culminará cuando el 70% de la población esté protegida contra el COVID que no cede. Hasta entonces, los expertos hoy siguen reclamando no dejarse llevar por la euforia después de tres olas. La primera de marzo, la que le siguió tras el verano y la que vino después de la Navidad. En directo la radio pública de Andalucía con este especial informativo del primer aniversario del estado de alarma. ¿Qué sabemos un año después del coronavirus? Tenemos una certeza, nada se expande como el miedo, Marga Utrera. Lo habíamos visto en la pantalla grande. Tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. Pero creímos que se trataba de ciencia ficción. No toques a nadie, no te acerques a nadie. Sin pensar que a veces la realidad supera cualquier guión. El día uno había dos personas, luego cuatro y luego dieciséis. En tres meses, mil millones. En 2011, la película Contagio situaba en Asia el origen de una pandemia causada por un virus transmitido por un murciélago. A partir de ahí, ya saben lo que sigue. Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien en el ataque. ¿En el aeropuerto? Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido. Nos situamos ahora en Wuhan, China, en diciembre de 2019. A finales de mes se constata un número llamativo de ingresos hospitalarios de enfermos con neumonía y fiebre alta. Los primeros análisis apuntan a un coronavirus similar al SARS, el síndrome respiratorio agudo severo. Y se empiezan a conectar los casos con el mercado de mariscos de w u h a n mientras los contagios proliferan con el comienzo del año nuevo. Son días en los que lo que está sucediendo trasciende de China por las redes sociales, pero en los que a la Organización Mundial de la Salud no llegan datos concretos. El 12 de enero, la OMS informa de que, de acuerdo con las primeras investigaciones epidemiológicas, la mayoría de los afectados son trabajadores y usuarios del mercado mayorista de Wuhan. No hay pruebas claras de que el virus se contagie fácilmente entre personas y no se ha informado de ningún caso de infección por este nuevo coronavirus en otros lugares. La noticia de la transmisión entre humanos llega 10 días después y el 30 de enero se declara la emergencia de salud pública mundial. En un mes, la Organización Mundial de la Salud eleva la situación de riesgo a muy alta. Lo anunciaba su director general, Tedros a d h a n o m El 11 de marzo de 2020 llega la declaración de pandemia. Para entonces, dos animales están bajo los focos mundiales. Unos, los morciélagos, un mamífero con más de mil variedades distintas y capaz de convivir sin verse afectado por multitud de virus potencialmente transmisibles a los humanos. Los estudia en el Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford la viróloga Marina Escalera Zamudio, aquí en declaraciones a la cadena alemana de televisión Deutsche w e l l e Tienen propiedades biológicas especiales y sobre todo desde que han encontrado diferentes tipos de virus en ellos. Se ha estudiado mucho el sistema inmune de los murciélagos y se ha visto que tienen diferencias en cómo manejan los patógenos y cómo van controlando las infecciones. Más afectado por el tráfico de especies y considerado el mayor reservorio de virus después de los murciélagos, aunque al mismo tiempo se especula con la posibilidad de que el COVID-19 haya salido de un laboratorio de Wuhan. Un año después, el equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, desplazado a la ciudad china para investigar el origen del coronavirus, ha considerado extremadamente improbable esta hipótesis, por lo que se descarta seguir investigando esta teoría. Con esto volvemos al murciélago y a la posibilidad de un segundo animal que actuara como intermediario, lo explicaba en rueda de prensa Peter Bengenbarek, especialista en seguridad alimentaria y enfermedades animales. Entonces, species animal haber, virus en Entre los posibles eslabones de la cadena, bisones y gatos. Pero tampoco se ha descartado que el virus llegara al mercado de Guanán en un animal de granja congelado y que pudiera hacerlo desde otro país. La investigación ha arrojado pocas certezas y ninguna conclusión que suponga un giro respecto a los escenarios que se contemplaban previamente. Lo que sí rechazan los expertos es que el virus se estuviera propagando por Wuhan antes de finales de 2019. El reto ahora es lograr nuevos hallazgos a través de las muestras de sangre de los primeros afectados, no solo chinos, para esclarecer un origen que hasta ahora se resiste. En esta película aún falta la escena final que nos remite al principio de todo. La película Contagio, cuyo eslogan era Nada se expande como el miedo. Pero hemos descubierto que hay otra enfermedad que se difunde con mayor rapidez. Los bulos, Javier Ronda. Desde aquel un par de casos de Fernando Simón, nosotros creemos que España no, no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Ha pasado de todo. Laboratorio secreto, fumigaciones nocturnas, instalaciones de chipo, los gobiernos a los ciudadanos, geoestrategia hasta conspiración y delirio. Bulos en las redes sociales nos han acompañado durante este último año en esta nueva vida y mundo que estamos viviendo y sufriendo. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía Estados Unidos estará bien en tres meses y el presidente de Brasil, Bolsonaro, hablaba de una gripeziña. Una crisis, una pequeña crisis, ¿no? Un o me entiende mucho más fantasía, la cuestión d e l coronavirus. Mucho acometido de una gripeziña. Johnson, primer ministro del Reino Unido. Yo seguiré dando la mano, como hice ayer en el hospital. Trump, Johnson y Bolsonaro pasaron el coronavirus. Y hay más. a l e s s a n d e r Lukashenko, presidente de Bielorrusia, llegó a asegurar. Aquí no hay virus. No lo veo volando. Lo mejor para la enfermedad es el deporte. Y el presidente de México López Obrador tampoco se quedaba atrás. Nos va a afectar el coronavirus en la economía. No. más famoso s como miguel bosé y las teorías negacionistas la mascarilla voy a hablar de la mascarilla he apoyado a movimientos、um, y apoyo a movimientos que Cuestionan el uso de la mascarilla o la eficacia de la mascarilla. Para el psicólogo José García, personas especiales buscando consuelo. Determinadas investigaciones científicas muestran que, a nivel psicológico, las teorías de la conspiración negacionistas、eh, aportan consuelo y ofrecen al individuo la sensación de que es alguien único y especial.、En、muchos de estos、eh, se creen perjudicados por la sociedad, a quien además acusa de, de no reconocer su valía. Futuras investigaciones, no obstante, futuras investigaciones científicas. Por supuesto, tendrán que determinar si son personas perfectamente normales, si se trata de ideas delirantes o son、eh, narcisistas manipuladores que no creen en lo que en realidad dicen, pero sirven del miedo y la angustia de los crédulos para, para llevar a cabo sus, sus fines. No faltaron las falsas noticias de todo tipo. Víctor Fernández, su inspector de redes sociales de la Policía Nacional. Detectamos otros mensajes tan falsos como alarmantes, que lo único que buscaban era acrecentar esa sensación de incertidumbre. de alarma e incluso de miedo que podía tener la mayoría de la población. Uno de estos mensajes informaba de que de madrugada、eh, la administración, el gobierno de España, iba a sobrevolar las casas de los ciudadanos con helicópteros que iban a fumigar con, un, con una sustancia que permitiría vencer al virus. Y vacunas caseras. Lo que hoy es una realidad con varios tipos de vacuna, en marzo de 2020 era simplemente un bulo y también un intento de estafa. Llegaba a nuestro correo electrónico, a nuestro teléfono móvil, un mensaje que nos decía que ya había sido descubierta la vacuna y que s o l o teníamos que pinchar en un vínculo para descargarnos la receta casera para poder prepararlo en nuestra propia casa. Anote una palabra nueva, ahora vivimos la infodemia. Uno de los efectos secundarios de esta pandemia ha sido la conocida como infodemia, un tsunami de informaciones falsas, de bulos, de fake news, ante el que la Policía Nacional ha reaccionado utilizando su potente presencia en redes sociales para tratar de diseminar, de viralizar Información útil para prevenirnos frente a estos intentos de estafa. Un año nuevo que no empezó el 1 de enero, sino el 14 de marzo. Una menos 20, seguimos en directo en Canal Sur Radio y r a i en este especial informativo. Teorías de la conspiración, estrategias de poder para un nuevo orden mundial. Un mundo post pandemia con intereses geopolíticos enfrentados, del que vamos a hablar ya con el asesor de inteligencia, Fernando Cocho. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué consecuencias geopolíticas nos deja esta pandemia? Bueno, las consecuencias son múltiples y muy variadas y de muchos, muchos niveles y mucho calado. Lo primero es que el mundo ya no va a ser como conocíamos hasta ahora. Las fronteras internas y externas v a a ser totalmente diferentes para Europa y para el mundo en general. Y también la transferencia tanto de conocimiento, en este caso de patentes farmacéuticas, como la transferencia de personas, el tránsito de personas, las comunicaciones, el comercio, va a cambiar radicalmente. El mundo va a ser totalmente diferente. Nunca hasta ahora, no porque no hubiera pandemias antes, sino porque no había un factor tecnológico asociado como tenemos ahora de tanto avance, Nunca el mundo como ahora va a cambiar. ¿Qué papel en ese, en ese nuevo mundo puede jugar o está jugando ya la Unión Europea, España,、eh, en el nuevo marco además de relaciones internacionales que se abre? Pues no lo tenemos nada claro. España、eh, sí es cierto que está bajando en el ranking de importancia, digamos, legio estratégica, pero sigue siendo un punto geoestratégico, un nodo en comunicaciones, un nodo de, de acceso y de, y de, y de paso. De mucha, de mucha de la economía、uh -huh. europea hacia Latinoamérica y viceversa, o de África hacia Europa o viceversa, y aún así pues, no tenemos nada claro qué es lo que va a ocurrir. Primero, porque dentro de España tenemos una división en virtud de las competencias transferidas en sanidad o en otras áreas a las comunidades autónomas, que tienen diferentes criterios, no hay una unificación en ese sentido. Segundo, la legislación es suficientemente laxa. Como para que el Estado central pueda ejecutar lo que estime, pero suficientemente laxa para que las comunidades autónomas puedan también ejecutar lo que decidan, con lo que hay un conflicto de intereses o un conflicto de, de, de capacidades o de delegaciones que no se sabe cómo se va a resolver, porque nunca nos hemos encontrado en estas circunstancias, no porque hubiera pandemias, insisto, sino porque el sistema、eh, estaba montado de una manera determinada. Nos han sacado de nuestra zona de confort. Y ahora no sabemos hacia lo que nos dirigimos.、Uh -huh. ¿Y eso cómo nos va a afectar en la vida diaria a los ciudadanos europeos, a los españoles? Pues、eh, es muy complicado, es una excelente pregunta, pero es, es muy complicado de, de, de decir, porque no, no existe una bola de cristal. Sobre la marcha, vamos viendo que las cosas、eh, van cambiando o van mutando según los intereses de cada país, o incluso, ¿por qué no decirlo? De los lobbies empresariales que hay detrás de cada país. n o Y España, en ese contexto,、eh, visto lo que hemos visto, de cómo ha ocurrido la pandemia en España, pues se encuentra entre dos aguas. Por un lado, sigue las directrices de la OMS y por otro lado, sigue las directrices de la Unión Europea, que está convirtiéndose en algo muy restrictivo. Volvemos de la, del marco de una Unión Europea más amplia al proteccionismo de Estados-nación, donde las fronteras. Los pasaportes a m o sanitarios l s van a empezar a cobrar cada vez más vigencia. Entonces, que ahora cada, cada país、eh, normalmente va a luchar por los intereses de sus conciudadanos más que por los intereses comunitarios de la Unión Europea a la hora, por ejemplo, de repartir vacunas.、Uh -huh. ¿Todos los países ahora harán suyo el America First?、Eh, sin, duda. sin duda. En este caso, cada país hará、eh, suyo cada uno de los, de los、eh, paradigmas de los que su. constitución nacional、eh, le, le diga y le d i c t a m i n e lo que sus ciudadanos le pidan lo que los políticos ejecuten el, el mapa de las relaciones internacionales al margen del eje washington beijing q u é otros agentes ve usted bueno hay, hay muchos agentes、eh, territoriales no podemos olvidar aparte como decía usted el eje e s t a d o s u n i d o s beijing tenemos también actores puntuales muy importantes que se alían a un lado o a otro o a un tercer lado tenemos por ejemplo gran bretaña que se está a liando evidentemente a su socio prim prim primordial de los últimos últimos 50 años que es e s t a d o s u n i d o s tenemos rusia con todo el proceso de influencia q u está e teniendo tenemos países como, emergentes tecnológicamente hablando como son、eh, irán que tiene sus propias capacidades y que controla un mercado de casi 480 mil l o n e de s habitantes Tenemos países como Turquía, muy pujantes en temas de, de innovación y apoyados por el gobierno, y tenemos países que, a pesar de lo que parezca,、eh, no se quedan a la zaga. Por ejemplo, los intereses de Japón, los intereses del sudeste asiático, los intereses de Australia, que a pesar de que está alejado, pertenece a una confederación de países industrializados. O sea, es verdaderamente un galimatías y un puzzle en el que aún No tenemos la plantilla de abajo. Estamos colocando piezas sin saber realmente dónde encaja cada una. Y cuando encaje, quizá a lo mejor no es que sea tarde, pero sí、eh, no podamos intervenir como deberíamos intervenir. El problema es que cuando teníamos respuesta a las preguntas, nos cambiaron las preguntas. Fernando c o c h o a n a l i s t a de Inteligencia. Muchísimas gracias、eh, por participar en este, en este programa especial de la Radio Pública de Andalucía. Muy buenas tardes. Cáceres, un placer eso, l n i d o s Días tristes nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Buenos días, Andalucía. El, el año de pandemia lo he vivido con muchísimo miedo y sigo pasándolo con muchísimo miedo. Trabajo como tramitador de decesos de una compañía de seguros y junto con mis compañeros los funerarios hemos pasado un año muy duro en todos los aspectos. Miedo al volver a casa porque no sabíamos si estábamos tan bien contagiados.、Eh, mucha pena con las familias que habían perdido un ser querido, sobre todo en los principios donde no podíamos ni siquiera facilitarle el velar a sus familiares o despedirse de ellos los primeros meses trabajamos los tramitadores desde casa en codo codo codo a codo con los funerarios y bueno pues hemos visto llorar a compañeros que llevan toda la vida trabajando en este sector porque era algo a lo que no está para lo que no estaban preparados nosotros telefónicamente en los principios ayudábamos a consolar a las familias ...a orientarles a decirles dónde estaban sus familiares y seguimos con miedo porque sigue habiendo c o v i d sigue falleciendo gente con c o v i d seguimos atendiéndolo y el miedo sigue ahí no se va y no se va a ir hasta que estemos vacunados y por ahora no somos ni siquiera primera línea de de batalla En el 670 940 200 pueden dejar sus notas de voz para contribuir también a este especial de la radio pública de Andalucía, de Canal Sur Radio de r a i porque la pandemia ha puesto a prueba todo, la sanidad, la economía. Las relaciones internacionales, también nuestra democracia. Y de cómo está aguantando nuestro Estado de Derecho, vamos a hablar con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Un año después del Estado de Alarma, ¿estaba pensado este instrumento de la Constitución para lo que estamos viviendo? No,、eh, evidentemente no. Porque la ley orgánica del estado de alarma de 1981 en realidad、eh, se, se pensó como, como una decisión muy rápida después del golpe de estado de t e j e r o Estamos, por decirlo así, más pensando en, lo, en, la, en los estados de sesión y sitio más que los de estado de alarma. Pero bueno, ahí tenemos la ley, no se ha modificado extrañamente, no desde el 81, sino en todo el año. 2020、eh, hubiera sido una buena ocasión para, a la experiencia del primer estado de alarma del mes de marzo, pues haber introducido algunos retoques. Sin embargo, estamos en marzo del 21 y sigue, sigue igual. ¿no? ¿No se ha modificado porque está siendo útil el estado de alarma? Bueno, está, está siendo, por supuesto que está, que está siendo útil. Pero no es bueno en derecho acostumbrarnos a, a, a pegarle, por decirlo en lenguaje llano, a pegarle patada a las leyes. Pongo, pongo un ejemplo. Ahora mismo、eh, no hemos inventado, el gobierno y las comunidades lo han asumido, la co-gobernanza. Es decir, que el gobierno declara el estado de alarma, pero cede las competencias ejecutivas a las comunidades autónomas. Lo que dice la ley orgánica del estado de alarma es que se podrá ceder, delegar, por utilizar el verbo correcto, se podrá delegar esa competencia cuando el riesgo no exceda el ámbito autonómico.、Uh -huh. Bueno, pues, pues evidentemente en la actualidad el riesgo excede el, auto, el ámbito autonómico y se ha cedido a todas las comunidades autónomas. Y eso dice uno, bueno, si todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué importancia tiene que no se respete el tenor literal de la ley? Pues la importancia es que los políticos se acostumbran a no respetar el tenor literal de la ley y luego lo usan a su favor. Pongo un ejemplo. En su momento hubo necesidad de、eh, suspender las elecciones del País Vasco y Galicia. Y todo el mundo, todos los partidos, estuvieron de acuerdo en que, aunque la ley orgánica no lo decía, había una situación de excepcionalidad y podíamos interpretar que, bueno, el que ha dictado el acto con la conformidad del Parlamento puede suspenderlo. Pero luego llega el año 2021 y en un momento determinado el presidente de la Generalitat、eh, Catalana dice: uy, no me interesan las elecciones en febrero, las suspendo. Utilizando el precedente en el que todo el mundo estaba de acuerdo.、Uh -huh. Y ya hubo que recurrirlo al, al Tribunal、eh, de Justicia y ya hubo división de opiniones entre los juristas. ¿Por qué, ¿Por qué da lugar a eso? Cuando, cuando hubiera sido mucho mejor modificar la ley orgánica. Del régimen electoral general para especificar cuándo se pueden suspender unas elecciones a la vista de la experiencia que hayamos tenido.、Uh -huh. Y lo mismo digo con la ley orgánica de los estados de alarma. Vamos a modificarla para c e d é r s e l a correctamente a las comunidades autónomas, sin necesidad de forzar lo que dice la ley.、Uh -huh. Entonces recuperaremos plenamente derechos y libertades. Pues pero estoy seguro que sí. No, no creo que la democracia. La democracia está en riesgo. Sí, sí, sí que se produce, creo que hay cierto deterioro en nuestra calidad democrática que va a ser difícil. Por ejemplo, los gobiernos, y el gobierno central del PSOE, o el gobierno andaluz del PP, se han acostumbrado a aprobar decretos leyes, a legislar ellos. Me cuesta pensar, me cuesta pensar que,、mmm, lo, que, es, que se va a volver a una normalidad. Y eso deteriora la democracia porque impide el debate ciudadano y impide el debate, el debate parlamentario. Pero en cuanto a las demás libertades, la libertad de circulación, la, liber la libertad de reunión, eso por supuesto que no se, va, no se va a ver modificado. Agustín Ruiz en Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un placer, hasta p o y día. Seguimos en directo en RAI y en Canal Sur Radio cuando quedan apenas 7 minutos para la una. Alfonso Miranda nos trae la crónica de la pandemia desde Jaén. Jaén fue la segunda provincia andaluza en tener fallecidos por coronavirus. Precisamente hoy, hace un año, que se daba a conocer que el fallecido era una persona de 89 años de Andújar, Con patologías previas. Por aquellos entonces, Jaén tenía por hoy apenas medio centenar de casos activos. El estado de alarma nos pilló en la provincia jinense con la cosecha de decirte una cogida, menos mal. Pero fueron nuestros agricultores los que se echaron a la calle para echarnos una mano a todos los ciudadanos. De ellos salió poner sus cubas a disposición de todos los ayuntamientos para fumigar nuestras calles. Y así lo hicieron todos los días. Curiosamente, el año pasado, Como nos pilló en casa, fue también el año en el que menos nos afectó el polen del ol olivo a los alérgicos. La pandemia, algo de positivo, tenía que tener. Además, una provincia como la de Jaén, con una población sumamente envejecida y con el mayor número de residencias de personas mayores, centró todos sus esfuerzos en evitar que el coronavirus entrara en estos centros. Algo que no siempre se pudo conseguir. Se d e t e t a r o n varios focos, se medicalizaron, pero muchos residentes murieron. Un año después, la provincia de Han ha tenido que despedir con demasiadas lágrimas de silencio a 880 personas. Casi 41.000 jenenses se han contagiado. Ahora la esperanza viene con nombre de vacuna y a ella ya han accedido más de 90.000 personas en esta provincia. 1 menos 5, el virus que lo ha cambiado todo y también ha transformado a las mujeres y los hombres que hacen su radio. Javier Bolaños. Un año en el que la Radio Autonómica de Andalucía ha tenido que transformarse para seguir siendo la referencia que ustedes necesitaban, como reconoce su director Juan Miguel Vega. La radio tuvo que reorganizarse, reinventarse diría yo, En tiempo récord tuvimos solo una semana para hacer un esfuerzo、eh, brutal y mandar a todo el mundo a, a casa, organizar el, el despliegue técnico y dotar también a los profesionales de medios para que pudieran trabajar desde su casa. Y es que de la mañana a la noche nuestras casas se han convertido en nuestro lugar de trabajo para acercarles desde aquí Lo que acontece cada jornada y que no se pierda nada de lo que está pasando. Estos son los sonidos y las voces de la actualidad en el primer día del estado de alarma y les hablo desde casa, desde mi habitación. Para no interferir en la vida familiar. Así comenzaba la tarde con m a r i l o Maldonado, el primer día laborable tras el confinamiento. Una situación inédita que requirió hacer la radio como nunca la habíamos hecho. Un trabajo que habitualmente realizábamos codo a codo en un estudio, de repente empezamos a hacerlo desde tres sitios diferentes. Estaba el editor del informativo que, que lo dirigía desde su casa y las personas que leían titulares, pues relevándose en la lectura de los titulares, cada una desde un punto de a n d a l u c í a diferente ¿no? y eso con todo lo que ello significaba verdad jesús v i g o r r a Al no tener estudio no tener el técnico delante yo tenía una concentración máxima porque era la pantalla del ordenador el móvil no sé qué artículo más para que aquello saliera bien claro que una cosa es estar en casa concentrado y otra ser inmune a la pandemia yo cogí el c o v i d muy pronto de estar haciendo el programa en casa tenía fiebre Terminaba el programa y me tiraba ya en el sofá y no volvía hasta el día siguiente. Pero el programa cada día a las 6 de la mañana. Buenos días Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Calles, avenidas y plazas vacías, tiendas cerradas, negocios parados. Andalucía está en pausa, pero lo básico. Funciona. y entre lo básico esta cadena que además de su programación habitual mantuvo la atención mantuvo el pulso al coronavirus para que nadie bajara la guardia ahora más que nunca es el momento de la radio mientras que en china en las últimas información y, y recomendaciones sobre coronavirus si vas a salir a la calle y siempre sin perder de vista nuestra misión de entretener ahora más que nunca y a pesar de la realidad que estamos viviendo resérvate un rato para ver la realidad y la vida con otros ojos y pase lo que pase siempre Entretienes a la radio. Canal Surradio. Y hablando de entretener, ¿qué hay más entretenido para un ciudadano medio que el fútbol? La redacción de deporte, como todos, tampoco ha bajado la guardia durante estos meses en los que narrar un partido se ha convertido en un sobreesfuerzo por razones evidentes, sino que se lo digan a nuestro compañero Fernando Pérez, que dirige y conduce la gran jugada. La máxima incomodidad, especialmente para nosotros, es hablar、eh, durante tantas horas con una mascarilla. Eso es inevitable. Tanto... por el ritmo de respiración, el esfuerzo que hacemos. Y eso que las circunstancias han cambiado. La reducción es casi absoluta. Estamos ahora mismo donde estamos á b seis o, o hemos podido estar siete, ahora mismo somos, somos dos o tres. Pero la pandemia manda y lo que sí que hemos tenido claro es que a ustedes no podíamos fallarles. Como ustedes, tampoco nos han fallado a nosotros. Yo creo que a pesar de lo traumático y, y dramático de la experiencia vivida, podemos sentirnos muy satisfechos del, del trabajo que hemos desempeñado en Canal Sur Radio. Hemos conseguido、eh, mantener la radio activa y además una radio de calidad que ha prestado ese servicio público. Y la audiencia además lo ha premiado, porque el ciudadano andaluz tiene en su radio, en la radio de Andalucía, el medio de comunicación radiofónico en el que más confía para informarse sobre todo lo relativo a la epidemia del COVID-19. Así que gracias por ello, por estar ahí. Nosotros nos comprometemos con ustedes a seguir acercándoles desde primera hora de la mañana hasta la madrugada, de lunes a domingo, desde el primer al último día del mes y desde enero a diciembre, Todo lo que ocurre en Andalucía, España y el mundo. Porque somos su radio, la de ustedes. Haya o no una pandemia mundial. Siempre muy cerca de ti. Canal Su Radio. Especial Informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Su Radio y Radio Andalucía Información.